octubre ya sabes y se programa ante todos los miércoles de nuevo a 10 de dar hoy esparcimos a nuestras inquietudes musicales y, y concretamente a nuestra pasión por a música rock En este caso, en trazas de programa especial en Huyenda Aragonesa, para celebrar con los amigos y compañeros de Fenda Orella, este villa tan especial que han parado ante todas las emisiones de Radio Tokio, se van a hacer en Huyenda, da nuestra tierra y que han clamado de estrella a estrella. En el programa Diste Nighting, íbamos a hacer un repaso a algunas Las Joyas y músicos, tanto estatales como internacionales, que amanecen de la en nuestro programa. vamos a empezar con unos auténticos iconos de Hard Rock, como son los australianos, hace decir que creo que no administran de presentación, llevan casi 40 Bañadas en la carretera Tornándose en una de las bandas Más vendedoras Y exitosas La de historia de rock A canta que va a sonar Pertenece a la suya primera época La vocalista Boris Scott Aunque practicaban un rock and roll mito a manau A hoja rock Pero con toques DJ, Y mismo blues Mucho característicos Dita canta y Walter Rossi perteneciente a o suyo álbum Learner of Rock Bomb you story Of the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four two three nine fifty six. You can change she got it a I all the things, I all the things to do. ain't got no pain, it's done. I ain't no pain, it's done. it ain't you got ain't got I need to En el rock tubernio, Steve Earl lleva dos referentes de la música americana, dos sagas decenios, cuanto cacharrar de country y de rock. Un artista que, después de sus graves problemas con las drogas, velló a suya carrera. Esvillada a mediados dos 90 con grands discos en que no nomás expresaba a su delera por a música tradicional do suyo país de vez que por un rock crudo e sin concesións, que también contrimostrava o suyo altizo grau de compromiso político e social, sempre dunha traza muito explícita. Earl, lle yeah, un dos activistas más con el shoes contra la pena de muerte, a más de un socialista siempre crítico y exigente con la política que se fa en los Estados Unidos. o que va a sonar, Jeff yeah, es RIGHT. and tables from distant lands Conquerors and concubines who conjures us from darker times Betrayal and conspiracy sacrilege and heresy que está escuchando Radio Top 101.8 FM y que esto que ye sentindo agora ye o Rock Nocturno, programa de rock que fa una emisión especial en aragonés en este programa de todo illa, de Estrella Estrella. Y estamos que sentis que sentís agora, pues ye infiltrado o convidado por nuestros amigos de Rock Nocturno que bueno, pues han quisto eh convidar a participar en el programa y bueno pues eh, vamos a meter un poque, ahora un poco de tralla con una canta de, de Megadeath eh, pues esa colla de pionera cuasi ha sido thrash Metal de, de, liderada por Diff Mustaine que ya sabéis que lo conozca, pues que éste un dos miembros fundados de Metallica y que pues después de que lo forachitas en de, de la colla pues montó a suya propia banda y esto que sentiremos ahora llegue una canta del suyo segundo LP Pixels Bad Husband que se divide pues de la misma traza con todos vosotros, Megadez y Mr. My Team Aragonés, Dabuero, Conacoya, De Gey Metal por Antonomasia, Iron Maiden, Sineys, Mica es estau o Mesmo. Son una auténtica leyenda. que encara, en funcionamiento con tres guitarras principales en la suya formación. Y que parece que este verano visitarán el Estado en Belín dos festivales que se fan a la calor de Buenhorache. A canta que va a sonar, ya la primera canta que sonó en, en nuestro primer programa, hasta por el mes de febrero de este año. The number of the beast. Perteneciente. Ao tercer álbum da banda titulado da mesma da mesma traza. Oh, to you, oh Earth and Sea, for the Devil sends the Beast with Wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the Beast, for it is a human number. Its number. is six hundred and sixty six See? Just what I saw in my whole dreams Were the reflections of a woman standing back at me Misión especial de Estela Estrela estrella No 2. Sábado 1 de viento. En Radio Topo. Escútenos un en el de la frecuencia modulada zarabazana. O a través del streaming en radiotopo.noblezadaturra.org Ahora, vamos con Superchunk, una colla norteamericana que fació mutismo Goyo en los años 90 y que lideró de conchunta con velatra Banda. Y se atraza a entender Lindy Rock consistente en sumar melodías muy torpevalladas y un sonido potente de guitarras más amanao a o punk u a o a rock que no pasa a O-pop. En 2010, Protagonizó una de las tornadas más celebradas gracias un disco que íbamos a meter ahora y que contremuestra que Superchunk mantienen a frescura y en cara tienen cosetas que cantar. ina ahora con vosotros Roberto Verno en esta emisión especial de Radio Aragonés y lo hacemos ahora con Acoya joya In Flames, una de las bandas pioneras del death metal melódico do Clamaus amigo Göteborg y vamos a ficar ahora a canta de Deyester Race de o suyo disco homónimo Continuando lo discurso musical de The Pogues, la evolución musical nos ha llevado en hastaques años dikaos Estados Unidos, aunque funcionan actualmente las bandas que con más rasmia y respeto conservan anos suyo legau. Entre esa lista asabelo de ampla de bandas que podemos citar como herederas, destacan belunas como por ejemplo, los Dropkin Murphys. que trascienden el homenaje y la imitación y han contrimostrado con discos ya míticos que son una banda con personalidad propia y que tienen guaranciado un puesto clave en la historia de punk rock. Una colla que preserva en las suyas cantas y en la suya estética todos los señales de identidad que asociamos a la cultura irlandesa. concretamente ta Madrid ta punchar unha canta da colla estandarte do heavy metal estatal como son Barón Rojo llevan 30 añadas deleitando a dos generaciones de heavies con ese estilo tan reconocible sempre dentro dos patróns máis clásicos do heavy metal a canta que va a sonar perdonéis a o suyo disco Volumen Brutal e se titula Hermano del Rock and Roll Continuamos dentro del estado con Maika Makoski y un dos tres oros alzaos de rock estatal. Una mujer con sangre mallorquina y macedonia en las suyas venas de riseta y voz arrasadera que además de que ha publicado un saber disco un poco más pop que no a otros anteriores continúa conservando una rasmia y un discurso rockero muy interesante. En Zaragoza ha feito unos conciertos verdaderamente memorables. Con que cuanto orné, no todos la verdad. viajando a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, nos tobaremos con Avenida Coya que va a sonar en este especial de Rock Torneo, como son otros que no aministan presentación, Kiss, os que mejoran Chuntao, Chuntao Rock y espectáculo y que a tambah de tener solo que dos miembros originales en la formación, continúan en plena forma como lo amuestra o gran disco que pegan de quitar en un mercado monster en este inter, en este inter lo mejor ye punchar una de sus cantas como está rock and roll all night China Chana, ímos rematando, pero por linte nos dimos dica granada hasta recuperar a José Ignacio Lapido, artista al acetal a la hora de charrar de rock y poesía. Un concepto recurrente pero que pocas vegadas lle feito a servir con merecimiento. Lapido, lo guitarrista y principal compositor 2091, banda mítica que nos uitenta, labró una cierta fama a puro... de cantas memorables pero que ha rematado como una colla de culto siempre a la espera de eterno reconocidura lapido de impuesta extinción de 091 continuó a suyo fendo grants discos y contrayendo que lle posible ser un rock distinto con compromiso y con letras que verdaderamente dicen algo Esta canta pertenece a suyo saber disco publicado de Huembras y Sueños, la escuitamos. No creas o no, la suerte está echada. No creas solo. No puedo cambiarla. La realidad, lugar. Viérase a mi ser. Voy a pelearla. La misma verdad tiene mis caras. Depende de qué se te va a contarla. So che vorrei Che de sábado con una de las bandas vistas de metal americano como son Slayer, procedente de San Francisco y que son en pleno proceso de grabación de suyo nuevo disco y mientras esperamos a salir a la venda, lo mismo, cosa mejor que escuchar unos suyos clásicos como bien Ángel of Death, canta que pertenece a o suyo disco Raging Blues.